Hola. Hola. Ok. <risa> <risa> Estatal, estat, estatalista, estatalista. Gracias, gracias. Él es Jun Fujita, Fujita Hirose. Hirose. Gracias, gracias. Es japonés. Le vamos a decir Jun porque nos cae bien. Gracias, gracias. Nació en k i o t o en 1971. Es crítico de cine. Da clases en la Universidad de k i o t o Tradujo al japonés obras de Paolo Virno y Tony Negri. Es autor del libro Cine Capital: ¿Cómo las imágenes devienen revolucionarias? revolucionarias? Vino a la tribu. Hablamos de eso. También de la explosión de la central nuclear de Fukushima. Y nos contó unas ideas con influencias de l e u c i a n a s d e l e c i a hasta... n a s d e l e c i a n a s Y nos contó unas ideas. <risa> <risa> Sí, sí, sí, sí. Yo, yo no soy una imagen, pero es verdad que en, la, en, en cierto momento en la historia del cine hay una especie de toma de conciencia, una toma de conciencia de, de, de la explotación、uh, cinecapitalista. Pero también hay algo un, un poco、um, diferente: es, yo quería llamar、um, vergüenza. Vergüenza de ser una imagen. Por ejemplo, si tienes、uh, dos imágenes, dos imágenes, por ejemplo, no sé, dos imágenes celeste y blanco, por ejemplo. ¿Blanco?、Uh, sí, sí, pues, no sé, ¿eh? no sé. <risa> ¿Sí? no casualidad. Una imagen celeste y una imagen blanca. Sí.、Y、cuando tú tienes dos, ima dos imágenes, hay siempre algo. Extraordinario que se, que se produce. Quiere decir que las imágenes ...las imágenes celeste y blanca en, en, por sí mismas son imágenes completamente ordinarias, pero ...hay un... hay un, hay un, hay un, un, un, un proceso de pro, producción de lo extraordinario. Por ejemplo, el sentido argentino, o no sé. Sí, Entonces, pero yo creo que hay siempre, de manera virtual, latente, latente, hay siempre una especie de、eh, potencia de resistencia de la parte de las imágenes celestes y blan blancas. La estrategia que、eh, propo, propongo en mi libro es una estrategia. Una estrategia、mmm, de、eh, ponerse en resistencia contra、eh, el, la explotación capitalista, que consiste en, en, en rechazar el trabajo en general. Quiere decir que, no, yo no quiero. No, yo, No es, no, no, es, no es decir que yo no quiero、eh, como decía, yo no quiero,、eh, que i r o q u el e cinecapitarista se apropie、eh, mi, mi, mi, mi producto. Pero no, yo no quiero,、eh, yo no quiero producir, producir lo extraordinario. Yo quiero quedarme siempre、eh, ordinario. s í yo quiero, yo quiero quedarme siempre celestes. s、sí, yo quiero, yo quiero quedarme siempre celestes. s、sí, yo quiero, yo quiero quedarme siempre c e l e s t e Ordinario. Yo no quiero producir. s í yo quiero, yo quiero quedarme siempre c e l e s t e Ordinario. Cine Capital. Cómo las imágenes devienen revolucionarias. Supongamos que eres un pequeño gorrión que vive en San Francisco. Un día, durante tu paseo matinal por la ciudad, descubres sobre un muro un afiche que te interpela. El señor Alfred Hitchcock busca pájaros ordinarios para su nueva película. Entonces te dices, vaya, finalmente es mi turno. Antes no se buscaban más que pájaros extraordinarios como las águilas o los halcones. Tacas tu teléfono celular y marcas el número que indica el afiche. La dama en el teléfono te dice gentilmente que vayas a su agencia de casting. Allí estás parado frente al señor Hitchcock y su equipo, que te dicen: Perfecto, buscamos a alguien justamente como tú. Ven al rodaje que tendrá lugar en Bodega Bay en una semana. Cuando llegas al lugar del rodaje a las 9 de la mañana, hay ya una multitud de pájaros tan ordinarios como tú. Un asistente del director te dice: Sé tú mismo, haz de gorrión y nada más. Sobre todo, no hay que parecer feroz. Si necesitáramos pájaros feroces, los hubiéramos hecho venir, pero no es el caso, ¿de acuerdo? Haces entonces de gorrión frente a la cámara. A las 17 horas se termina el rodaje y el asistente del director comienza a distribuir remuneraciones. Te dice, gracias, el señor Hitchcock está muy contento con tu participación. He aquí cinco mangos por tu trabajo formidable, quiero decir, formidablemente ordinario. Tres meses después te cruzas en la calle con un amigo que te dice, acá está mi gran actor, vi la película, estuviste formidable. Te preguntas de qué habla. Como tienes un cerebro muy pequeño, ya no recuerdas lo que existe hace tres meses. Pero poco a poco te vuelve a la memoria y te dices: Ah, sí, es verdad que participé en el rodaje, pero no estaba al tanto de que la película ya se había estrenado. El señor Hitchcock es un poco malvado, podría haberme invitado a la proyección. Pero a pesar de todo lo comprendo, pues había realmente muchos participantes en el rodaje. Éramos demasiados como para que el señor Hitchcock pudiera enviar una tarjeta a cada uno. Decides entonces ir a ver la película del cine cercano a tu casa. Comienza la película y te quedas pasmado. Te encuentras extremadamente feroz en la pantalla. Entonces te dices dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, te dices, si es así, se me debería haber pagado más, diez mangos en lugar de cinco, por ejemplo. ¿Qué pasó entonces con mis cinco mangos de diferencia? Seguramente se los embolsó el señor Hitchcock, que tramposo resultó ese que se dice un English gentleman. Por otro lado, te dices, no sabía que tenía semejante capacidad para ser feroz, tan feroz como un águila o como un halcón. Ahora me siento un poco a su altura. No es un descubrimiento tan desagradable. Y terminas preguntándote, ¿pero quién soy al fin de cuentas? Yo que estoy contento siendo explotado. He aquí el sentimiento absolutamente ambivalente compartido por todas las imágenes ordinarias empleadas en el proceso de la producción de cine capitalista. Jun, Fujita, Yose. Gracias, Gracias. Hay siempre, sí, es verdad que hay siempre este, este, este, este proceso de producción de lo extraordinario. Es siempre presente, es siempre presente, Mis, aún en el cine moderno. aún en el cine moderno, el Quiero decir que el cine moderno no es un cine liberador, no es un cine、eh, liberado, no es un cine liberado, sino un cine que introduce en s u mismo una lucha、eh, de, en, eh, entre las imágenes resistentes y. El régimen cinecapitalista. Hitchcock es, es un. ¿Cómo, cómo dice? Uh, uh, señor. Señor. Es el ci señor cinecapitalista.、Hmm. No. Hitchcock se interesa siempre en algo que se llama suspense. ¿Cómo dice en el, castellano? Suspense. Suspense. Suspense, suspense es muy consiste en dar. Las informaciones al público, pero estas informaciones no,、uh, no se dan a s a los, a los、uh, personajes. Quiere decir que solo el público sabe、uh, ciertas informaciones que no saben los, uh, los, uh, los personajes. Entonces hay una diferencia que se genera entre el El, el, el, el, el, el público e los personajes, ¿no? el público e las imágenes. Pero esta, esta diferencia es esta diferencia lo que produce lo ex extraordinario.、Y、así así、eh, Hitchcock integra. La, la, la, la, existe el x i s t e e trabajo mismo de, del, del, del público dentro mismo de, de, dentro mismo de, de la producción cinecapitalista. Explota el público. Sí, sí, sí. El público entonces pago, público, paga. ¿Y quiere que trabaja? Sí, sí, sí. <risa> es un, un trabajador. j <risa> e Creer no es esperar, no es esperar que un día lo ideal cayera ca, ca, del cielo uh, uh, uh, o cre, esperar que un día en el futuro lo posible se produjera. produjera、uh, no, creer es directamente producir. Cree en el mundo ya produce, produce algo en el mundo. Y nos contó unas ideas con influencias deleucianas, de leusianas. A lesianas. De lesianas. Y nos contó unas ideas. <risa> Hola, somos la tribu. Entre muchas otras cosas que hacemos, está este podcast. Está este podcast. <risa> está este podcast. Está tal, está, está talista, está talista. Es verdad que el acontecimiento de Fukushima tiene、uh, tal vez que tres, tres distintos fenómenos. In, in, implica tres distintos fenómenos, ¿no? Quiere decir que el terremoto, terremoto y tsunami es、eh, el, el accidente de la central nuclear. Pero las, el accidente de la central nuclear es lo que、eh, lo que causó. El impacto, lo más importante en la sociedad japonesa, yo creo. ¿En qué sentido? En qué s en, en el n en t i d o e sentido de que el accidente con c c a i de n t e de la central nuclear、eh, introdu, Insta, instauró t r o d u j i n una nueva relación de fuerzas. Por un lado, la gente vio,、uh, reconoció de repente. La alianza muy estrecha entre el Estado y el capital. Y quiere decir que con el、uh, accidente nuclear, la, un, el, conjunto de los, el conjunto de las o conjunto s el de l centrales nucleares in, in, instaladas en la sociedad j a p o n e s en el territorio japonés,、eh, se s e a p a r e c e Como símbolo, símbolo mismo del poder, com, co, complejo, complejo, poder complejo estatal o capitalista. Y por otro, por otro hay, hay, hay, hay discu, una especie de descubrimiento de la idea misma de la nación. Porque la、eh, idea de la nación no existe en Japón en, en general, no, no, no, no como en, acá en, en Argentina. La idea de la nación, como h、uh, a por ejemplo, hay mucha gente en lo, en, dentro mismo de, de, de los a, movimientos antinucleares, dicen algo así: somos iguales, somos todos iguales bajo la i r a d i a c i ó n nuclear. Ajá.、Uh -huh. Causada o producida por la, la, central, la central nuclear accidentada. n o、sí. y, y veo como, así como la gente、eh, diselunió、eh, de repente una especie de nueva relación de fuerza entre la alianza e s t a t a l c a p i t a l i s t a y la nación. Y la nación. Toda la música de este podcast pertenece al disco de Marcelo Katz y Mudos por el celuloide. Mudos por el celuloide. De nuevo desde Marcelo Katz. Marcelo Katz y Mudos por el celuloide. Donde el compositor creó músicas para películas sin sonido. ¿Falta algo? Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. De nada. <risa> ¿Cómo se llama en castellano la cosa que se llama en francés、eh, brochette? La brochette. Brochette. Brochette es muy importante para pensar la, la, pensar la cocina en general. Porque brochette, pero tenemos que hacer una especie de detur. De, de, de, de, ¿Cómo se dice? ¿Deturno? De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 En crucifixión, lo que es muy importante es sacar la potencia del carne, sacar de la potencia del carne, ¿no?、Ah, tenemos que sacar la potencia del carne. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, vamos a, vamos a, como d i meter el carne sobre la cruz para. sino la carne、eh, por sí misma la carne por sí misma no, no, no, no produce tanta tanta cantidad de la potencia n o es exactamente, mismo, exactamente lo, lo mismo con con con con con、uh -huh. brochet exactamente e lo mismo pero Yo digo, yo, para, para explicar un poquito más clar, claramente, hay en, en, el, en el mundo de los animales hay dos animales. Hay uno que vive en torno de su,、uh, su, su parrilla, quiere decir que en torno de su c o l o n vertebral. Como París, ¿no? uh -huh. tú París, tú, tú vives como en, en torno de tu París, ¿no? sí, sí. <risas> tú también.、Claro. Pero hay otro o otro, otro hay hay que vive dentro mismo de París, como por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Craves? ¿Cómo se llama? ¿Cómo Omar? ¿Omar? ¿Cómo se llama?、Eh... No, no, no, no. Camarón. o no. Camarón. ¿Cama Camar cangrejo. ¿Camar sí, sí,、ah, por cangrejo, ejemplo. Cangrejo. c a p a r a z ó n Con c a p a r a z ó n e s Caparazones. Por ejemplo. s、sí, m s í por ejemplo, en la comida argentina hay dos cosas. Hay dos cosas. De, desde, por ejemplo, desde. desde, desde Desde la primera noche, en la casa de Mario, mi, mi, mi amigo, hay estas es dos cosas argentinas so, sobre la ma, ma, mesa: parilla y empanada. <risa>、e, empanada es muy, eh, muy, muy eh, útil para explicar este, este, esta teoría, ¿no?、Uh -huh. ¿Por q u e empanadar? ¿Por qué empanadar e、eh? p o r qué empanadar el.?、Eh? Sí, sí. Darle un esqueleto. Darle una garra. d a l e u a g a r a Darle la g a r a p a z o para sacar, su, sacar la potencia del carne, precisamente. ¿Por qué empanadar?